Sí, sí. La verdad fue un partido complicado. Empezamos mal la primera mitad, eh, muy flojo en defensa, muy blandito y ellos estaban duros. Eh, y en la segunda mitad pudimos remontar, pero bueno, la ventaja que nos sacaron en la primera mitad fue de clave para ellos. Bueno, el Comodoro también habían tenido bajas, pero pudieron sacarlo adelante con el doble agónico de Sandes. Hoy qué faltó en ese primer tiempo. Y yo creo que faltó un poco estar más duros en defensa y capaz en ataque. No pudimos encontrar los pases. Pero nada, tenemos que seguir trabajando y seguir metiendo duro. Bueno, en lo personal se viene una semana movida, ¿no? Porque te vas al Vázquez sin Frontera. ¿Cómo, cómo recibiste esa noticia? Sí, la verdad es que todavía no lo puedo creer. Hace cuatro años estaba en mi casa mirando torneo del K con Griffin. Eh, también estaba a mano, me acuerdo, el primer All-Star que vi. Así que voy a tratar de disfrutar de todo y estar siempre con los ojos abierto para captar todo y traer toda la información. Hace mucho se te menciona como un gran proyecto del básquet argentino. ¿Qué crees que te falta o, o qué te falta crecer? ¿En qué te falta crecer justamente para poder pegar ese salto y consolidarte en la Liga Nacional? No, es, es largo el camino. Así que tengo que seguir trabajando. Eh, estoy trabajando mucho en mi tiro de tres puntos, en la flotadora, todo lo que sea, recursos uno contra uno. Y también físicamente quiero estar bien, así que estoy entre eso y las pesas. Bueno, ¿y cómo estás tomando este nuevo rol en la Liga Nacional con San Lorenzo, detrás del Pencairre y Escala, aunque jugando bastante minutos a veces? Y nada, trato de absorber todo, eh, todo lo que me digan los mayores para mí me sirve muchísimo lo que me diga Julio, trato de prestarle atención a ellos, y para poder crecer, eh, la verdad que me siento bien, estoy jugando bien anímicamente también estoy bien así que nada, agradecerle al plantel por por nada, por el cariño que me dan, el afecto que me dan, y me, me dejan que me suelte y juegue, así que, nada, agradecerles a ellos. Formaste parte del plantel que y jugó el primer partido con la NBA en Toronto, digo, ¿cómo viviste esa experiencia también? Sí, otra locura, la verdad, estar, para mí ya estar ahí en el banco ya era un sueño cumplido. Eh, pude entrar unos minutos contra la D-League, la verdad que disfruté muchísimo, fue un viaje que disfruté mucho, eh, absorbí todo lo que podía, de, Entrenadores, coaches, así que increíble. Bueno, y San Lorenzo es el mejor equipo de la liga, el que más ganó, campeón de la última Liga Nacional, Super 4. Tenés varias figuras importantes en el equipo. ¿Cuál es tu NBA de San Lorenzo? Y me gusta mucho Marcos Mata y el Penca. Son mis dos jugadores favoritos. Bueno, y en cuanto a objetivos en tu carrera planteados, si bien tenés algo muy interesante por delante en este fin de semana en New Orleans. Nada. Eh, como te dije, aprovechar al máximo, eh, tratar de explotar todo lo que viene trabajando, eh, sumar más minutos en la liga eh, y nada, seguir entrenando duro para ver hasta dónde puedo llegar.